Ciesz się, Buenas noches, arrancamos Ruido Rebelde como todos los lunes Hoy no va a estar el compañero Álvaro acá con nosotros Por problemas en el transporte, están los trenes todavía en llamas Así que no pudo llegar al, al piso Pero bueno, vamos a estar hablando precisamente de esto que recién le decía un poco en broma De lo sucedido hoy con la rebelión de los usuarios, los análisis que hicieron de varios puntos de vista, desde el Estado, desde algunas fuerzas de centro izquierda, desde algunos dirigentes sindicales. Lo que realmente vamos a analizar es qué balance nos queda. La rebelión está latente. Hoy los usuarios... De TVA lo demostraron. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Antes de la presentación del bloque ibérico, habías escuchado. Una versión de los garotos podres, de lo que es el grito de guerra de la clase obrera, la internacional. Vamos a comenzar esta semana en el bloque ibérico con Vómito Nuclear, la canción que vas a escuchar Un Candidato Más. Seguimos en el bloque ibérico, vamos a ir a escuchar No Serbium, lo que vas a escuchar Antinazis. mil batallas, mil enfrentamientos, mil patadas recibidas por la espalda. Cada siempre he distinguido, lo que diferencia nuestra gente de las modas y los cambios. Sosteniendo una familia. Got to la dan we an da Get Że dęga masz w dłoni, że lasosie repartiras, aż wtedy, wtedy, wtedy, wtedy, Orgulhosos del anticonformismo, te llevamos grabada en el corazón, de y es que nunca nos arrepentiremos, de que somos, fuimos i y seremos. No, ser viun, no ser América Rebelde ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina Bueno, lo que vas a escuchar ahora es Oleo Seco, banda de Brasil Esto salió en un disco ya por el 89 La canción Olio por Olio. A ir ahora a Chile a escuchar Curas Boom, la canción que vas a escuchar, Presos. metal Música violenta para un mundo agresivo. Comenzamos el bloque metal, vamos a escuchar un clásico del trash metal de los 80, estamos hablando de los Destruction, la canción Esta salió en Sentence of Threat, su segundo disco, lo que vas a escuchar es Black Mass. Seguimos con el Trash Metal, vamos a ir a escuchar ahora set la canción que vas a escuchar, Pentagram.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 A primera hora. Siete de la mañana, tres minutos. ¿Qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, Estación de Información. ¿Cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la Asignación Universal por Hijo? Que siguen sin recibir absolutamente nada. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. escucharnos para decirnos para seguir construyéndonos como clase desde un compañero de clase Si pienso en algo para decir si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1 tu estación de compromiso ya se nos puede, Si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor.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 globales música sin fronteras voces sin límites voces sin límites música sin fronteras vamos hoy a escuchar la canción de de la presentación del bloque de un compilado Wear de punk In Corea, compilado que salió allá por el 2003, lo que vas a escuchar es Dancing Crazy, la canción Beach Ballet. ir ahora a Polonia a escuchar Polemic lo que vas a escuchar mejor escena subterránea local. Comenzamos la escena local hoy acordándonos de una vieja lucha de... Todos en ese momento que era la libertad de Panario, cuando la Argentina se estaba prendiendo fuego, Anarcus cantaba con Panario. Seguimos con otro clásico un tanto conocido en la Argentina. Estamos hablando de los Totus Muertos. Lo que vas a escuchar, Alerta Guerrillo. Vamos a continuar con No Demuestra Interés, un clásico del Buenos Aires, hardcore, debes quitarte el uniforme.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 Contra el abuso policial e, institucional. policial e institucional. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones en lo que es la política represiva del Estado. Se cumplieron hace pocos días 20 años de la detención y la muerte de Walter Bulas. Sin duda, un caso que ha quedado claramente visualizado por amplios sectores de nuestro pueblo como la impunidad y el encubrimiento. Desde 1991 se viene protegiendo a la policía y el actual gobierno kirchnerista, desde el 2003, viene incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que dicho organismo ordenó la derogación de todas las normas y prácticas no normadas que habilitan a la fuerza de seguridad a realizar detenciones arbitrarias esto ocurre en esta pretendida Argentina de los derechos humanos más allá de la comunicación del Estado más allá de esa representación comunicacional de la realidad hay otra realidad. La realidad de que este gobierno ha construido consenso para aplicar toda la represión necesaria. Así lo ha hecho para que el compañero Roberto Martino esté preso hoy. Así lo ha hecho para impedir que la galle tenga las salidas transitorias así lo hace con los dos compañeros de CTD en Salta que están presos así lo hace con el compañero Olivera del sindicato de la construcción que también está preso así continúa con Villalba que, con, que está actualmente con la prisión domiciliaria Este es el mapa de la represión selectiva Aquella aplicada contra quienes se organizan y salen a luchar El mapa de la represión preventiva El más cruento El que tortura a pibes en comisaría con submarinos que los bolsean El que cuando detienen a un pibe por portación de cara, lo patean y le llevan las pertenencias. Ese del maltrato cotidiano. Ese que mata a un pibe por día por la espalda con el gatillo fácil. Esa es la otra realidad. La realidad que no está en 678. La realidad que no está en el discurso comunicacional del kirchnerismo es la realidad que nosotros estamos obligados a mostrar día tras día vamos a cerrar hoy este bloque escuchando Caos Urbano una banda española el nombre de la canción Tiempo de Represión Llegamos al final del ruido rebelde de hoy. Te recordamos la invitación al sábado 7 de mayo. Se va a estar realizando el tercer festival artístico y cultural del Bachillerato Popular El Cañón. Van a estar tocando Guayacán, el Piru Jiménez, Marcos Pelaitay. Va a estar también el dúo fritango Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Nos vamos a ir hoy con un temita bastante conocido de Bad Religion. Lo que vas a escuchar es Grace Rat.